la mente, un cuerpo sano tiene equipo de gran valor piscinas... Amigas y amigos oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta edición de sábado, 13 horas 36 minutos, con el cariño de siempre comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional. La contingencia deportiva y la previa, la antesala de lo que va a ser el partido por fecha FIFA preparatorio a las 6 de la tarde entre Chile y Paraguay en el Estadio Nacional estamos en Fantástica por el 92.3 FM y en el 9.70 AM los futbolistas de Rangers tienen libre el fin de semana y ya se está visualizando una idea para enfrentar a Everton el próximo domingo 13 de septiembre a las 12 horas mediodía en el estadio Sausalito de Viña del Mar partido que va para la televisión entre Everton y Rangers cambiaría el sistema táctico del 4-2-3-1 que ha venido utilizando Carlos Rojas jugaría con una línea de 3 con un libero y dos stopper 4 volantes un enganche y dos atacantes o también está la posibilidad de jugar con dos enganches y solamente un delantero ¿cuál es la formación que ha venido ensayando Carlos Rojas en la presente semana? Ezequiel Cacace en el arco como lídero Francisco Tapia stopper por derecha Andrés Reyes Stopper por izquierda, Manuel Ormazábal. En el medio terreno, por derecha, Mariano Celasco. Por izquierda, Marcelo Jorquera. Centralizados, Jonathan Mazola y el colocho Mauricio Iturra. Delante de ellos, como creadores, Mariano Berriex y Cristian Lanona Muñoz y en ataque Santiago Malano. Otra fórmula que probó eh, durante la práctica es que Berriex dio su lugar a Miguel Ángel Orellana y de esa manera jugó con un enlace Carlos Rojas, Cristian Lanona Muñoz, dejando en ofensiva a Miguel Orellana y Santiago Malano.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 Repito, la oncena titular que ha venido preparando Carlos Rojas para enfrentar la próxima semana en la Ciudad Jardina de Everton es en base a Ezequiel Cacaz en el arco. Como lídero, Francisco Tapia. Stopper por derecha, Andrés Reyes. Stopper por izquierda, Manuel Ormazábal. En el medio terreno, sector derecho para Mariano Celasco. Por la banda izquierda, Marcelo Jorquera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 Ya estamos preparando para el siguiente bloque la Galería de los Inolvidables del fútbol chileno con un interesante entrevistado. Y como un resumen semanal, tenemos que indicar que el directorio que preside Jorge Yungue por el momento confirmó a Carlos Rojas como entrenador de Rangers. Después de la derrota, por 3-1 a 1, frente a Deportes Temuco, hubo Horas de suspenso y para saber eh, qué determinaba eh, el directorio de Rangers con respecto a esa situación. Para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar la conferencia de prensa la en el último partido frente a Deportes eh, Temuco, en la derrota por 3 a 1, y aquí el análisis de Carlos Rojas con respecto a esa caída estando estando con nueve bueno, a, a, a, a, a empate, mandarle, tu, y después la al lado eh, ¿no? porque el fiscal de Talca no se ha podido eh, transformar en un recinto inexpugnable para las visitas ahora que Ahora hay que retroceder y ver qué es lo pasa ¿Le parece que esta forma que viene a jugar Rangel Encarar los partidos es la idónea, Carlos? ¿Qué eh, fue Por ejemplo, de jugar con jugadores con perfil cambiado Y ya me parece que el equipo se ha vuelto un equipo predecible A ver, yo, yo, que, yo creo que ustedes eh, trabajan de esto y de esto como digo yo eh, Si tú haces un, un resumen y ves las estadísticas Y quiero que tú me denigas dónde juega Barri desde que llegó a y Daniel Amuño, lo conozco los 20 años y desde que llegó a Chile entonces, yo creo no sé, yo, yo de, de, hablamos tantos y, y lo hablamos pensando en, en que ellos juegan en esa posición se le cambio la pregunta, ¿le parece que el presente de sus jugadores es para que se mantengan en esas posiciones, sobre todo con perfiles campeones? Eh, bueno, la semana pasada de, de Ríos fue el gol. Eh, hoy tuvo 2-3 de gol así que yo, yo creo que ...que no, no pasa porque juegue por derecha o por izquierda... ...y ¿eh? no pasa por acá, tuvimos desaplicación en, en, en, en, en dos de los tres jueves... ...no desaplicamos nosotros... ...no es no, no que hasta, hasta, hasta antes que lo hicieran el gol... ...teníamos controlado el partido, tuvimos la de Malano enseguida... ...tuvimos todos ...pero eh, estamos en eso, pues, hay, que, hay que estar eh, a, a lo mejor más atento atrás... Pues, de, ...de mitad de cancha hacia arriba, eh, triangulamos, tuvimos el balón... ¿Qué falta para lograr una seguridad defensiva... Bueno, ¿cuál lo mejor que teníamos? Hoy día nos no desaplicamos, hoy día nos desaplicamos, llegamos a estar las marcas, eh, eh, seguimos el balón, nos quedamos con el hombre que, que toca. ¿Aprende no, tanto incluso? No eh, ¿Por qué? No? Bueno, ¿Por qué? Si ustedes son los que... ¿La gente? No, pero es cosa cosa. la gente, la gente la respeto. Yo jamás le he una semana a la gente, a la gente. Y le damos un respeto porque ellos pagan para el espectáculo. Por eso, ¿cómo empiezan? No, empieza, no terminan. Y... Y yo a ustedes les digo, paciencia, los lo que menos paciencia tienen son ustedes, los que menos paciencia tienen ustedes. Nosotros no la tenemos muy clara, la tenemos muy clara y se la voy a a repetir, la tenemos muy clara. Espero que lo la misma cara a usted, ¿eh? cuando estemos poniendo algo grande. Esto recién comienza eh, y le amo cuatro fechas. Eh, eh, están todos pegados por el nuevo alumno último minuto está 12 puntos, juega recién ahora juega, eh, nosotros estamos con 7 eh, eh, todo lo que está ahí empatado entonces yo les pido ustedes hablan todos los días todos los días, yo les pido que, que, que, bueno yo no digo que me ayuden quiero ser claro, yo no que me ayuden a Carlos Rojas nos vieron a la vida yo tengo que, con qué están nosotros y con las amortes Pero yo creo que ayudan a la institución, yo creo que ayudan a los jugadores porque ver, en el fondo ellos son los que juegan, ellos son los que sienten, ellos son los que, los que, los que, los que en el fondo eh, uno los ve en ese montón y están calipajos. Entonces yo creo que por ahí va esto. Yo ahora, la verdad que eh, estuve en Yolense y en Comimbo nos cortó el arranque y al final terminamos el mundo. Entonces yo... Eh, eh, a ver, Yo, yo lo digo que yo les puedo decir a ustedes, ustedes vienen de esto, y vean las, estad no, las, ¿no? las estadísticas, aquí salmó una, una, una, una buena denuncia porque nosotros eh, lamentablemente perdimos con, con curicó, y de ahí vino la edad, porque antes de eso, eh, eh, yo no creo estar aquí no, yo mejor de que ustedes, hicimos parte de eso con la U, y yo, pero eso es pasado, si yo la tengo muy clara también, yo la tengo muy clara, pero yo quiero que ustedes, si ustedes solo tienen una de las aguas, ya para girar la, esto lo sí comienza y lo vuelvo a y lo vuelvo a repetir, va a repetir. Eh, vamos a que eh, se tienen que clasificar cuatro de, de esos cuatro y, y, se pelea y, y sale uno y, el, el de la general su directo y, a, a Rica eh, juricó cuando subió juré el partido de la local de Ramón 1-0 de qué de la local de Ramón 1-0 si hay alguien que sabe la primera vez como Marcoleta y quien le habla Mira cómo estamos con él, está ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquilo, porque sabe que esto se tiene que ganar adelante. ¿Y usted está tranquilo con él? Estoy muy tranquilo. ¿Sí? No, estoy muy tranquilo. No, no, estamos tranquilos. La verdad que sí. Vale, yo tengo la capacidad, junto a Cristian, porque estamos tranquilos, que si no... Eh, no quisiera acá y yo, verdad que la semana pasada no quis hablar, pero no no es que por por eh, no quisiera hablar porque era, ah, no, no se hablar por, por todo lo que por todo el tema que se que sea sea sea nada se por todo el tema que sea eso. La verdad que yo me no tengo con los sí, los me vengo diciendo una gol de ritmo, sí, lo diría, pero era un paso al lado, es esa cosa, pero pero están viendo eso y eso lo lo más lo que me Amazon un fit eh han eh, mirado, ah, porque nosotros jamás no hay ningún problema con los miembros de ustedes ¿Y por qué no se logra legitimar Carlos con la cuchadra? Porque ustedes han ha creado... Oh, ¿Los medios de Sí, yo creo que soy yo sea, ¿Los medios comunicación están haciendo barra para que...? No, no pero es que escúchame cosa, a ver... Yo creo que sea más claro... ¿Usted defiende su labor con los miembros de comunicación? Sí, pero, sí, pero, escúchame una cosa, escúchame una cosa... A ver... Eh, eh, yo, por primera vez, junto con Cristal, voy a hacer una Por primera vez, una semana escuché el Una semana escuché radio, ¿verdad? Para responder a los videos que estuvieron poniendo. Si, no, no, si no, no sería legítimo que yo te y te dijera, no, no lo escuchamos? Pero yo, esta vez, porque este el trabajo, y una semana escuché el Una semana, ¿no? una semana. Y una semana no encontraron nada. ¿no? Se quedaron callados. Porque tengo razón. Ahora, sí, los no, los pero, ¿le parece, Carlos, de que también, yo siento y se lo digo mucho respeto, veo poca autocrítica porque... No, yo tengo la autocrítica, la... yo, no, yo, la... yo tengo la autocrítica más grande que oh, si sí, yo, cuando hemos perdido, hasta yo me equivoqué fue un desastre. ¿no? Es que de la forma como está jugando Rengue me parece que no pero, alcanza para llegar a los cuatro que van a disputar en la primera etapa, parece que es un campeonato corto, Carlos, ¿no? No, no, no, Pero, ¿cómo, hacer, ¿Cómo hacer costos si esto termina? ¿Cuándo termina estos playas? En mayo. Sí, pero ahí termina en mayo para subir directo. Sí, Estamos pero, hablando pero, de que pero, pero, primera rueda con cuatro que pero, usted mismo pero, recién algunos que nos es hizo. Por eso que me parece que ustedes no hace, eh, hacen la PEC el día domingo, disculpense que se la pica, no lo hacen en la semana. Porque, escúchame, aquí puede llegar un equipo que llegó quinto y en la general va a subir directo. ¿O, o, o estoy hablando de monteras? No se puede hacer Claro, ¿te das cuenta? Sí, pero están ah, hablando en base a supuestos No, pero no en base a supuestos porque se da Se tú, puede hablar Claro, porque si, si Arica subió por un punto antes Nosotros salimos campeón de la segunda rueda En la primera rueda salió campeón salud ¿Y quién subió? No sé, si hay distintos caminos para, para sub, subir Entonces, subió, ¿cuál es su, su yo lo único que les pido Y pido a usted, de verdad se los pido ¿Ah? Cuando termine esto tengo una cabeza de videojuego en la manera en la manera de, de la plaza. Todo diminuto, no si no se esto, trata esto de recién eso. recién estamos empezando. Oigan, yo yo le único respeto que, es que no se desesperen, por favor, no se desesperen. Es es algo más que esperar, Carlos. A ver, pero pero disculpa, disculpa una cosa, cuatro, cuatro puntos no los doy pero es que usted tiene su mirada de, de lo que tiene el que va primero, pero no, no, no tiene la pero, mirada y está mandizando lo que hace Ranger y yo no, bajo ese pero, punto de vista le pregunto no de eh, eh, no estoy diciendo nada de pero, pero me parece pero, que cuatro puntos de nueve condición de locales, un rendimiento de un jugador que tiene plemación pero si ah, vuelvo a, repetir, eh, a ver aquí son aquí son puntos de local puntos de visita. Puntos de local, y puntos de visita eh, eh, eh, eh, es malo lo que te voy a decir con los netes de local la en un minuto que fue muy efectivo, muy muy corriendo todos los puntos lo sacamos de visita. Eh, a a ver, el deportivo de la zona la pasa poricó eh, eh, Temuco. ¿Te, te digo porque lo veo, entonces te das cuenta, de local, mira, mira esto de local. Te das cuenta que todos se al final, al final la Carlos Rojas en conferencia de prensa el domingo después de la derrota por 3 a 1 frente a Deportes Temuco. Se le acabó el gas.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 Farmasur, farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur, farmacia, te espera en Guamachuco, 830, San Clemente y también en calle Freire, Constitución. El problema es que Rangel no está ganando puntos de local y como visita tampoco suma los necesarios. Históricamente en el fútbol chileno, y esto creo que va para distintos continentes, un equipo que se hace fuerte local, y gana prácticamente la totalidad de los puntos tiene muchas posibilidades de alcanzar objetivos importantes L ya después de la confirmación de Carlos Rojas por parte del directorio Rangers, creo que hay que esperar los próximos partidos el plantel y el cuerpo técnico han trabajado tranquilos durante la semana eh, y hay que ser flexibles en cuanto a los sistemas tácticos. Carlos Rojas pareciera que se dio cuenta que el 4-2-3-1 que venía utilizando no le estaba dando los resultados esperados y por lo menos ya está intentando un cambio contra Everton. Veremos si da buenos dividendos y, puede, y pueden revertir... Eh, este irregular comienzo, pero ya eh, es una señal de que se intenta mejorar con otro esquema. Repito, la oncena titular que ha venido ensayando en la presente semana para medirse con Everton sería con Ezequiel Cacaz en el arco, como lídero Francisco Tapia, stopper por derecha Andrés Reyes, estóper por izquierda, Manuel Ormazábal. En el medio terreno, sector derecho, Mariano Celasco. Por izquierda, Marcelo Jorquera. Centralizados, Jonathan Mazola y Mauricio Iturra. Delante de ellos, en labores creativas, Mariano Berriex y Cristian Lanona Muñoz. Y en ataque, Santiago Malano. Un 3-4-2-1. Que podría pasar a un 3-4-1-2 porque durante el entrenamiento... Mariano Berriex abandonó la titularidad e ingresó Miguel Orellana y de esa manera Rojas utilizó un enganche, la Nona Muñoz y en ofensiva a Santiago Malano y Miguel Orellana Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia Alameda con Uno Oriente La Esquina Buena Avance de Primavera en gales Creaciones Lindas y exclusivas Tenidas para la próxima estación primaveral, Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960, en uno Sur, esquina 2 Oriente. Vamos a un alto con nuestros auspiciadores y volvemos con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 de la amplitud modulada. En el siguiente bloque ya tendremos la Galería de los Inolvidables del fútbol chileno, espérenos.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 So I pass a new one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 enfrentar a los laterales y se hace la correr este hace la correr y, y no me alcanzaban porque era muy rápido ¿no? en ese tiempo era muy rápido jugaba jugar herrera en nadavar por un lado y yo por el otro lado a ver vamos revisando su etapa en universidad católica en qué años estuvo compañeros de equipo algunos partidos que recuerde yo jugué en católica estuve cuando estaban en Pietro. venía volviendo del lead de francia estaba gustavo moscoso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 Y, y y ahí me vieron y me, me, me trajeron y me ficharon qué compañeros recuerda en avión en son sí. por ejemplo eh, el rojas el portero roberto rojas el fournier silvio pernau un brasileño de los que me acuerdo es, es chico Jaure, el chico eh, jarígue el roberto Hoch eduardo peralta Había un guatemalteco también, Selvin Penant? Sí, el guatemalteco tiene Tenack que tenía la, las rodillas para adentro, que era muy bien por arriba, jugaba muy bien por arriba. ¿Y el otro arquero Wilfredo Leighton? Wilfredo Leighton Aciera. Sí, el Pony García. Éramos Úñiga, un un lateral de de Viña del Mar. Miguel Ángel Herrera? Sí, ese, es el, un extremo por la que monté muy volador, Miguel Ángel, sí. Y el hermano de Óscar de Ricardo Fabiani también? Sí, también estoy con Ricardo. Sí, estoy con Ricardo, muy buen amigo, Ricardo Faviani. ¿Qué partido recuerda en Aviación? Eh, bueno, partido con Colo-Colo que estaba Olmeño en Colo-Colo, me acuerdo en aquellos tiempos. Sí. Y, y era un equipo teníamos un equipo muy aguerrido. El entrenador era Don Nán Carrasco. ¿Cuántos años estuvo en Aviación?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 A ver, eh, eh, lo, ¿lo podemos ayudar? Estaba Hugo Rubio, Roberto Fernández. Hugo Rubio, Hugo Rubio sí, Hugo Rubio de, de Talca, lo que eran de Talca era Hugo Rubio, Sergio eh, Prieto, Pablo Prieto, sí, sí y el segundo arquero también creo que era... Marcelino era Morales. ¿Perdón? Marcelino Morales. Marcelino Morales, que era de Talca también. Sí, también estaba él. ¿Estaba el Negro Salazar? Negro Salazar. Ya, yeah. bueno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 ¿Qué partido recuerda por Rangers en esa campaña? Eh, jugamos, eh, en esa campaña subimos, nosotros subimos, salimos campeones y eh, me acuerdo quién era el otro que estaba peleando, no me acuerdo si italiano, el que estaba peleando. Con subían subían cuatro equipos y Rangers ocupó el cuarto casillero debido al retiro de aviación del fútbol profesional. No, no, no, creo que no. Rangers ya había desaparecido, porque yo desaparecí. No, ¿Aviación, y yo, aviación? Sí, sí yo fui a yo fui a a, a Talca, cuando regresó Talca y yo fui a Talca, ya había represivo aviación y subimos ese día por por medio de nosotros subimos Subió a Arica también. Estaba el presidente Adala, me acuerdo. Sergio Abdala? Sí, y también eh Fernández, el señor Fernández de PF. Ya, Arturo Fernández, sí. Sí era los los dirigentes y me acuerdo mucho de del utilero que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 que todos, pues, todos los llevamos bien, o sea, si al que jugaba ahí se peleaba, sino todos se apoyaban. ¿Cómo definiría ese equipo del 81? Un equipo eh, aguerrido, que en el ranking creo que dejamos muy pocos puntos, ahí en, en, en, el, en el Piduco decían, ahí al lado, al lado Río dejamos muy pocos puntos en esa vez, casi todos los puntos en el ranking los ganábamos.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 Y me quedaba ahí para ir a saludar a todos los amigos, sobre todo a Vladimir, que era el epilero, y a, y, a Raulito. y ¿Por qué no se dio la oportunidad de seguir jugando en primera edición el año 82 en Rangers? No, porque eh, yo, quedé, yo quedé con mi padre Diego González, me había desaparecido a Besión. Y, y la realidad que en yendo a segunda edición con, con, con Fernández Vial... ¿Sí?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 Fernández Vial, el año 81 subió de tercera a segunda división y el 82 es. de inmediato lograron el ascenso sí. a primera, ¿Qué, ¿qué jugadores había? Estaba el Pelado Costa y estaba Sergio Bonom uno que jugaba en Linares ¿El no sé Pato, si Bonom. Sí, Pato Bonom? Sí, Pato Bonom, estaba el portero feo petinelli Antonio Reyes y estaba Pedro Eh, hubo uno que eran de Lota Azócar, el Choco Azócar. ¿Ya? Sí, Viles también eran de ahí de, de Concepción. Edgardo Avilés, el perro Viles. Edgardo Viles. Ricardo Viles, sí. Alberto Cisterna. Alberto Cisterna. Ja Hardy Pérez. Hardy Pérez también, Hardy Pérez. El Contoro Yañes, que venía de, de eh, Auda. Arturo Yañe. Arturo Yañe, sí. hace poquito tuve contacto con él. ¿Qué, ¿Y y ¿Kiki Fernández Vial fue uno de los equipos que lo marcó en Chile? Sí, sí, sí, porque la gente era como en Rangue, la gente te quería mucho, te apoyaba mucho, era una gente muy humilde que íbamos al campo y te apoyaban. Y, y eh, fuimos, ese año donde fuimos, había ninchas, fuimos a jugar a que había ninchas, fuimos a jugar a, a, a, a, a Cobresal, había ninchas donde andamos había ninchas del del Vial, no mucho, pero ahí estaban 5, 10, pero ahí estaban en la galería gritando. ¿Era bravo Nelson Acosta en la mitad de la cancha? Así ah, era, era bravísimo, era él y, y jugaba Díaz, uno que juega en Guachipato, también que pegaba muchísimo. Sí. ¿Y, y eh, cómo definiría ese equipo de Fernández Vial? Ese equipo era era todo garra, era todo garra, todo empuje, ese equipo era muy muy, casi no teníamos un medio que aún teníamos unos motorcitos Silva, un chaparrito que era que creaba, pero jugaba poco, era más de garra, más de, de ir para adelante. Luis, y el año 83, eh, Fernández Vial hizo buena campaña en primera edición, ¿tenían como entrenador a Antonio Vargas? no Sí, empezamos con un argentino, empezamos con un argentino, que no me acuerdo cómo se llamaba, ahorita me acuerdo y, y íbamos en, en 12 lugar en el como en los 8 partidos que llevamos y, y en ese tiempo cambiaron al entrenador y trajeron a, a Antonio Vargas que hizo un grupo muy bueno el Toño y ahí con él subimos. Eran buenos esos partidos con el Ranger 83 de Orlando Aravena. Así era, así era, así era. Eh, me acuerdo que después yo fui a Naval a Naval, me contrataron un bien y el jugaba Naval Ranguer en, en, en, en, en Tarcahuano y, y entré en el segundo tiempo, hice el gol y ganamos 1-0 y alguna vez por Fernández Vial, recuerdo eh, ganaron 2-1 un contraataque un contraataque contra suyo, eh, en los minutos finales significó el gol de la victoria para Fernández Vial con un remate rasante, cruzado así es, así es me acuerdo mucho de, de Pablo Prieto que era un gran jugador, muy aguerrido él. Sí, y ese Ranger tenía también entre otros a Hugo Solí, al brasileño Rubens Nicola y, y, y el equipo Orlando Aravena, del 83 muy recordado. Claro, claro, sí, sí, sí el Solí era un medio que pegaba bastante, un zurdito él. Sí, el sí, sí, sí, me acuerdo. Recibió de... algún alguna caricia algo de él? Sí, sí, sí. Sí, sí decir. De acuerdo que en ese tiempo jugábamos con las medias abajo. Ya. Yeah. No, no, no se usaban espinilleras en ese tiempo todavía. O sea, sí se usaban, pero no eran obligatorias. Pero jugamos, yo jugaba con las medias abajo. Luis, ¿y recuerda alguna anécdota en Fernández Vial con el loco Petinelli? No, ese loco le hacía a los chaujones, le hacía todo, todas las... Los, él los, la neta de cortarles el pelo de todo lo que se hace cuando uno llega de levantar a tren, no sé si te acuerdas de esa broma también que se hacía en los equipos sí. siempre con el loco estaba haciendo esas cosas ¿y, y con el pelado costa sí, con el pelado Acosta yo llegué junto con el pelado más la mudanza mía se fue junto con, con, con la del pelado porque yo estaba en Rancagua y él también vivía en Rancagua el pelado y lo fuimos juntos a, a Confección ¿En esos tiempos tenía una citroneta? No, yo... ¿A costa, eh, acosta eh, A costa yo creo que sí, y a mí me... Era, el presidente del Vial era un señor Ríos que era de, de Cluito y me gustaban mucho los caballos de carrera y me regaló un charabe, me acuerdo. Lucho, eh, ¿es cierto que el pelado Acosta era mano de guagua, eh, medio apretado? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí dormía con unos centavos en la mano en vez de caerse, se le multiplicaban <risa> después tuvo eh, creo que Acosta ganó mucho más dinero como entrenador sí, sí, después eh, eh, lo visto que vino acá pero no le fue bien y, y, y regresó al fútbol chileno ahorita creo que estaba en Iquique según lo, yo sí. escuché los partidos o sea, de, de, de vez en cuando me pongo a escuchar ahí la tabla me pongo a escuchar los partidos está en la historia del fútbol chileno y a, ni, a nivel de selección hizo grandes campañas Sí, sí, así es. Y, y, y en clubes también, con Unión Española, Cobreloa. Sí. Sí, digo, yo, yo, yo ese año que, que fui a, a Naval, también que estaba don Vicente Cantatore en Cobreloa, también quería llamarme a Cobreloa, me acuerdo. Lucho, que y... Que muy, muy buen entrenador él. Y en Fernández que Vial... Que jugador de arranque que fue jugador de arranque Cantatore, claro, me lo ha años... jugador de ranking, a mitad, a... a Juanita le gustó, lo amaba a, a don Vicente, me acuerdo cuando llegué y me contaba. Eh, Luis Castro, ¿y eh, en, en Fernández Vial también tuvo entrenador al Clavo Godoy? Sí, también tuve al Clavo Godoy. Al Clavo Godoy también lo tuve en primera edición. ¿Alguna anécdota? No, con la, una anécdota con el que el que era muy... Anécdota. También tuve a Humberto el Chita Cruz. ¿Ya? Sí, él y si con él tuvimos anécdotas. Le digo decía... Me acuerdo que decía en el camino... Oye, hoy día vamos a jugar a arropadito. <ríe> Siempre decían... Vamos a jugar a arropadito. Todos atrás. <ríe> y y tuve Humberto en Chitacruz de, de, de entrenador. ¿Y cómo llega Naval de Talcahuano en 1985? Parece que yo ese año... Bueno, en Naval, cada campaña que estuve... Hice, hice bastante goles. Y, y Naval necesitaba uno que acompañara a Jurel y a, y a, a Flores. Ricardo Flores, Flores. A, a la Bruja a la Bruja Flores que le decían Centro Lentero y, y fueron a hablar conmigo y esa vez el, el dial estaba mal económicamente y entonces por eso me vendieron ¿y qué compañero te recuerda en Naval? en Naval Juan Soto un medio muy bueno ¿sí? Jurer Vera eh, José Rodríguez Gaete el Pau Gaete un medio Donoso Dagoberto Donoso Dagoberto Donoso eh, Porteros eh, eh, Canales Que fue uno de mis mejores amigos Leonardo Canales eh, Dóquimo Venegas Un central Ravísimo Pegaba ¿Cómo? un chorro ¿Cómo pegaba? Sí como pe Y los mordía Ese tipo Los mordía en los centros lanteros <risa> Sí, sí Ya yeah. sí. y, y, y, Tomás Díaz Un extremillo Tomás Díaz eh, Nelson sí. Figueroa Nelson Figueroa Laterales Derecho Sí Y el altar izquierdo jugaba Villazón, que eran unos gemelos. Claro, que después se radicaron en Australia hasta el día de en hoy. En Australia, se fueron de ahí de, de, de, de Naval, se fue a Australia el pollo. Y, y, ¿Y en el morro ustedes sabían jugar a favor del viento? Así es, así es, siempre jugábamos a favor del viento. Y ahí ahí, ahí era cuando explotaba el cañoncito que tenían acuerda que así, cuando hacía un gol naval, se le salía un cañón. El cañoncito. Sí, claro, algo característico. Y, Luis, y en ese Merelo, naval... El, el Choco Merelo, el Nene Chueco. Gómez. Qué bien jugaba el Nene Gómez. En, en, exquisito. El en Nene Gómez era una dama dentro de la cancha, no le pegaba a nadie, pero jugaba muy bien. Parecido a Manuel Roja. Ah, ándale, a, a Chico Roja que jugó en palestino. Correcto. Correcto, sí. Sí, Lucho, y en Naval ese año le quitaron un invicto de más de mil minutos a Eduardo Fournier, de Cobreloa, eh, Ricardo Flores le, le marcó el gol en el morro. Así es, así es. Así es. Muy amigo, muy buen amigo el loco el loco Fournier. Muy buen amigo en navegación ahí lo conocí yo. ¿Tien? Muy muy muy buen amigo. ¿Tien? Tenía buen boza. Era de Talca, él era de Talca, el loco él era de Talca. El bozarrón sí. que tenía Sí, se casó con una muchacha de Requino Ya, ¿y, y te, tiene alguna anécdota con eh, Furnier? Sí, la primera vez que llegué Llegué yo a Aviación Yo venía nuevo, estaba ahí con otro chavo Calderón Que también era de Villa Alegre Jorge, Jorge Calderón Y yo llegué, y me quedé en la casa cruz del, del equipo Y estaba en la noche, llegaron estos Y como, me, como llegaron en la noche Y venían, no sé, de alguna fiesta, venían enfiestados yo estaba durmiendo en la Casa Cruz y sacaron los los extintores de para para el juego y eh, los mañaron a todos los que recién veníamos llegando, los bañaron a todos con con el polvo ese del, de para apagar el juego <risa> Era un loco. Y una vez estábamos dentro, dentro del, del del del de la de la aviación y tocó la campana esa de de alarma y él levantó a todos los militares, me acuerdo, no, no, no, era un era muy loco el loco, era una muy buena persona Luis, eh, ¿en, ¿en qué club chileno hizo sus mejores contratos? yo creo que en, cuando fui a Naval ya yeah. cuando fui a Naval, cuando fui de, de, de Fernández Díaz a Naval ¿sí? y como Naval pero en ese tiempo eran eh, instituciones muy muy bien, muy bien sus su finanzas eran muy buenas o sea, nunca te pagaban el día el melodía los premios, todo te lo pagaban justo. ¿Y, y Naval jugaba sin extranjeros. No, sí, no, no jugaba en extranjero. Sí. No. ¿Y, y en qué periodo del año 86 se da la posibilidad de ir de Naval a México? Tenía el pase li, tenía el pase en su poder o no, Naval no. Lo, lo, lo transfirió? Naval me transfirió, Naval me transfirió a a, a, acá, a Atlético Potosino, ¿sí? Y me acuerdo que en esa vez, en, ese, en ese tiempo no habían relaciones México México-Chile, y, y como todos los dirigentes eran eran uniformados, no podían viajar acá, tuvieron que contactar una persona para que me trajera. ¿Y tuvo la posibilidad de llegar a un grande chileno? Sí, sí yo tuve la posibilidad de ir a, a, en ese tiempo a, a, ¿cómo se llama? A Cobreloa, yo quería ir a Cobreloa, pero a mí me, me, eh, me indicaba, salir, no, venir a México era era algo que que uno le interesaba, ¿no? Luis y, y su proyecto era ir a jugar eh, algunos años a México y volver a Chile, pensó Así ah, era, mm -hmm. así ah, era Allá en, en San Vicente, en Gatagua y Zúñiga, que está muy cerquita. Esa era, esa era la idea, ¿Y, pero ¿y después qué, de que terminé acá. para terminé acá? Eh, eh, ya mi nieta está estudiando y todo, entonces son todos perfeccionistas ellos ahora. Ya, y, y después de Naval el 86 hasta qué año jugó en México? Estuve hasta el 90. Ya. ¿En el mismo club? Sí, en el mismo club. En San Luis de Potosí. Sí. sí. y qué, qué, qué, qué... se llama la ciudad? Así se llama la ciudad, San Luis sí. de Potosí, y, y el estado también se llama San Luis de Potosí y el equipo se llama Atlético Potosí. Atlético Potosí. ¿Qué, ¿Qué jugadores a ver de, de de nombre tuvo como compañero en esos años? Aquí, aquí vinieron, unos, vinieron chilenos, tuvieron aquí tu Arangui, el Toro Arangui que jugaba en la Chile, no sé si se acuerda Sí, Esteban sí, Esteban Arangui, estuvo un extremo derecho también que estuvo en, en Palestino Ay, no, Y eh, Chico Araya, chico, bueno, jugó aquí, de los que han jugado aquí, aquí lo conocí, ya no jugaba y no, Pedro Araya pero Araya, también reside en México sí reside aquí y yo lo veo aquí lo vemos siempre aquí en San Salvis aquí reside y también reside aquí Eduardo Peralta también jugó aquí en, en el Atlético Potosino Eduardo Peralta un volante de la U sí sí un volante de la U del Valle Azul sí y eh, Luis eh, eh ¿por qué a los chilenos les va bien en México? Porque eh, la gente por lo que la gente eh, al chileno aquí lo quiere y lo lo lo, lo arropa bien, no quiere, entonces la gente se encarilla con uno y uno también con ellos tenemos muchas cosas en común hasta el día de hoy Pedro Araya no, no ha re regresado ni de vacaciones a Chile, está entre sí. los grandes futbolistas de la historia, un, un puntero derecho del, del Valé Azul eh, ¿tiene amistad con Pedro Araya? así es, así es Pedro, Pedro, de vez en cuando viene a comer aquí a la casa y todo, son muy amigos con él lo veo mucho, sí, es un gran fue un gran jugador. ¿Vive cerca suyo? Realmente eh, como a unos 4 o 5 minutos de aquí de la casa. Ya, que sería bonito algún día poder tenerlo en estos micrófonos. Sí, yo yo sí quiero estar, como ya tengo tu teléfono, estamos en contacto. Sí. Eh, yo contacto con ella, te hablo y a ver si pudimos hacer un enlace con él. ¿Para enganchar un día sábado en este horario después de las una y media de la tarde? Sí, me parece bien. Sí, porque... Eh, Uno conversa con periodistas eh, eh, antiguos y señalan que Pedro Araya está entre los grandes punteros en la historia del fútbol chileno. Así es, así es. Y, y, y aquí vive, aquí vive, aquí tiene su hija y todo. ¿Y qué hace? ¿Qué actividad tiene? Pedro trabaja todavía en... en, eh, en trabaja para el gobierno, en la parte deportiva, de gobierno aquí del, de, del Estado. ¿Y Eduardo Peralta? peralta eh, estaba tiene una escuela de fútbol y también estaba creo que ahorita de promotor en eh, formado una empresa de promotor y está está de, de ver jugadores en colombia en uruguay en chile y puede traer jugadores aquí luis y ustedes si, sigue jugando eh, a nivel de veteranos eh, fútbol sí sí sí sí juga todos los sábados y en qué puesto a me pongan, a donde me pongan <risa> ahorita, ponga? no, pero me gusta mucho jugar de medio. Me gusta mucho jugar de medio. Ah, ya, ya no no juega de puntero. No, juego de más de medio. ¿Mantiene contacto con futbolistas chilenos? Y con el que está hablando, le digo que estuve hablando con el, el Yañez el otro día, y con, con el Jurel también tuve contacto de, por teléfono, con el cabazón Venegas, es que mi hijo el que ha hecho los enlaces y podido estar yo hablando con ellos. ¿Y de Rangers? De Rangers no, nomás el otro día tuve, el, eh, yo quería hablar con mis hijas que tenía años que no sabía de ellos y, y tuve la oportunidad de conseguirme los teléfonos y hablar con ellas y hablar con mi comadre. César. Luis, ¿y si hay algún compañero escuchándolo? ¿También se pueden comunicar por Facebook? ¿Tiene Facebook? Yo no, yo no ¿Sí? manejo Facebook, pero mi hijo sí, sí me gustaría tener relación con, con alguno de ellos puedes ir hablando o a lo mejor como nosotros vamos a tener seguir teniendo relación, tener tener el teléfono y poder yo hablarle de, desde acá de ¿Cómo se, de, ¿cómo de, se de de llama México? su hijo? Jair. Jair? Sí. Jair Castro y el otro apellido Valenzuela, Y, Jair con Y. Jair con, con Y, ya. Jair sí. Castro Valenzuela para los hinchas sí. de Rangers también, hay ranguerino de todos los tiempos. El el el él cuando chico era ranguerino, yo estaba en Naval y seguí haciendo ranguerino, por ahí hay una entrevista en el periódico de la Tercera y sale con con la bandera de de Rangers, gorro de Rangers y yo con la playera de Vial. Así que le avisamos a los hinchas de Rangers eh, eh, de que se manejan a través del Facebook si quieren tener amistad con Luis Castro pueden hacerlo a través de su hijo Yair Castro Valenzuela eh, Luis y eh, ¿Cuál es el mejor recuerdo de su carrera? Eh, el mejor recuerdo fue cuando subimos en Colchagua subió Fernández Vial al empatar 2-2 en Colchagua y Calera no ganar fuimos nosotros a Primera División porque esa vez fue inolvidable habían 4000 hinchas de Fernando Villarreal en el estadio. Y su peor recuerdo, lo más feo, cuando fracturaron a a a Saquaravena eh yo jugando en ahí. ahí están mirando esa esa tristeza del de del del golpe que le dio. Fue... Eso sí, fueron dos veces, esa y la de Cordero que lo que oraron cuando estaba en Fernández Villarreal también, un puntero derecho que jugó en Colo-Colo. del -Colo, izquierdo. Esa fractura de José Aravena fue en la mitad de la cancha del Estadio Fiscal, frente a la tribuna. Así es, sí, frente a, frente a la tribuna que estaba para para el lado del río. ¿Cómo recuerda esa desgraciada jugada? No, sonó como que rompieron una tabla, me acuerdo. Y ya el flaco de ahí no se recuperó más. No, no, no pudo seguir. él Era un, un proyecto de jugador buenísimo él, que tenía un porte de un metro ochenta y tanto. ¿Qué Muy buen jugador y... Y sí, eso fue un triste, triste para uno como compañero, ¿no? ¿Quién lo fracturó de Guachipato? No me acuerdo que lo fracturó ah, pero de Guachipato. ¿hubo, ¿Hubo mala intención? Mira, uno no puede categorizar si hay mala intención. A veces sí, pero pero casi siempre uno lo que uno quiere lastimar a un compañero de profesión, ¿no? Sí. estuve en ese partido, cosas... me parece que empataron uno a uno ranger y Guachipato y en la tribuna oficial estaba el presidente del fútbol chileno, Abel Alonso. Abel Alonso, sí, él era el presidente sí, sí ¿Y estaba sí. en el estadio ese día? Sí, sí, claro. sí. claro Luis, eh, ¿tenía alguna cábala? Sí, sí sí aquí se reía mucho cuando estaba en Rangel yo tenía unos, unos jeans blancos Rangel y Juanita hay que lavarle los, los pantalones a Luis al, para que se vaya a jugar con ellos cada vez que me los ponía yo hacía gol con Rangel ¿Hizo hartos goles en esa campaña en el 81? Sí, sí, sí, bastante goles Bastantes goles en rango. Y había buenos delanteros, Víctor Solar, Hugo Rubio, eh, el Burro Fernández. y sí, todos ellos. Sí. El Burro era un centro delantero de Calera, sí me acuerdo mucho de él. y ¿Quién fue su mejor socio dentro de una cancha? Eh, en, en Naval, en Naval... Eh, con el Juurel sino sí, entendíamos muy bien con Juan Herrera y con Juan Soto, porque era un, un medio muy muy bueno el pelado Soto, que venía de, de La Chile, muy muy muy bueno. De, de eso me acuerdo sí, buenos socios. ¿Y qué otros habilitadores tenía? En en en, en teníamos a Juan Soto y teníamos, digo, un medio que que era eh Rubén Sánchez, que venía de de de Copiapó actualmente es entrenador de deportes copiapó en la primera vez de Chile ah, que bueno sí, muy buen amigo, también hicimos muy buena amistad con él le gustaba mucho pescar y íbamos a pescar mucho, seguidos y, y en Talca, qué pasatiempos tenía donde le gustaba ir eh, en Talca, bueno estábamos eh, no había mucho en ese tiempo donde ir no, lo íbamos al río te al río ahí el río claro creo que se llamaba el río, ¿no? río el claro, claro. Está, que estaba, después de la esta, y ahí había un banquito y había para hacer la carne asada que le gustaba mucho a, a, a Sergio a Sergio Prati, a, a Pecoraro a hacerlas, y a, a Pablo Prieto hacer la salsa, me acuerdo de, de eso muy bien. ¿También era de ese grupo el Coto Acevedo? Sí, el Coto Acevedo sí, él vivía con nosotros en la pensión también. Sí. ¿En esos tiempos eh, los llevaban a entrenar al Cerro La Virgen? Sí, así es. <risa> ¿El Coto en... nunca subió el sí. Cerro? No. y también tuve un muy buen amigo que era de Molina ahí cerca, Juan Rojas Juan Rojas si, sí, sí. jugó en, en Vial conmigo jugó Linares, pues lo compró Vial y después fue a Guachipato el Coto era puro talento, pero dice que no eh, le, no, no, no le no. gustaba el, la preparación física, le hacía el quite no, no. se sí, hacía sí, sí, el ejercicio cuando había que correr y todo, más le había que dar el balón para, para que lo pasara, nada más <risas> sí. pero eh, un virtuoso con la pelota sí, no no sí, sí era para Manuel bueno. Acosta. Venía él venía de Audas, cuando llegué. venía él venía a Cerro Porteño y Peñarol venían de Audas. Luis Castro en la galería de los inolvidables del fútbol chileno para los ochenteros, Luis Castro fue un rápido, puntero derecho, goleador. Tenía potencia física, eh, jugó en eh, estuvo algún tiempo en la Universidad Católica y después siguió su carrera en Deportivo Aviación. En Rangers el 81, estuvo en Fernández Vial del 82 al 84 y siguió en Naval el 85 y parte del 86 hasta que fue a jugar a México, a Atlético Potosí, donde se retiró en 1990. Eh Luis eh, eh, usted tenía mucha fuerza. Así es. Así es, esa era, era mi gran mi gran se llama? Mi gran virtud era la fuerza tenía un resorte mucho y era muy rápido. Y bien alimentado allá en Suñigas. Así es, es, así es, pero es que cuando cuando yo tenía, me acuerdo, 14 años, yo entrenaba solo y al cerro, a correr al cerro, pero solo, no había nadie más que quisiera entrenar en ese tiempo, pero yo sí iba al cerro corría y todo eso. ¿Dónde queda exactamente Suñiga? Zúñiga queda uh, por el camino que entra por Pelequén, para San Vicente, hay un Cristo, y ahí a seis kilómetros hacia tu derecha está, a seis kilómetros adentro está Zúñiga. ¿Qué otros jugadores han llegado al fútbol? Es un fútbol... que es típico, que está, está declarado como patrimonio, porque las casas no las pueden modificar y nada ahora. En lo que sé yo, hace poco, yo fui en el 2010, no por allá. ¿Qué otros jugadores de esa zona llegaron al fútbol profesional? Bueno, se, se cortó ¿Y ¿qué otros jugadores llegaron al fútbol profesional de esa de ese lugar? estamos dialogando con Luis Castro en la galería de los Inolvidables le, no, está, está le preguntamos qué, ¿qué otros jugadores llegaron al fútbol profesional de, de, de esa zona de Zúñiga, cerquita de Peumo? Eh, eh, los castañeras de, del, del Tambu ¿Sí? Sí. Los conejos Digo que son de los yuyos de del Aopeumo, de Que han llegado al fútbol profesional sí. Luis eh, eh, ¿Hincha de qué club? Perdón te muy bajo. ¿Hincha de qué club? Yo soy hincha de Colo Colo ya. ¿Y estadio preferido? Deje que le escucho muy bajo perdón, te escucho muy bajo, a ver si me puede repetir a ver, eh, estadio preferido ah eh, el nacional el, el, el, el mejor recuerdo, a ver eh, el mejor gol que haya marcado eh, a Colo Colo ¿Eh? en, en, en Naval a, a Rojas ¿dónde fue? ¿En, ¿en el estadio El Morro? en el estadio El Morro ¿cómo recuerda el gol? A Roberto Rojas, un eh, un descuérgue por la derecha y se la crucé al segundo palo a Roberto Rojas en el morro, con el estadio lleno. ¿Y qué otros goles recuerda? Eh, un gol, pero no me acuerdo a quién se lo hice, en el estadio de Rangen, de tiro libre. Yo nunca hice un gol de tiro libre. Fue el único gol de tiro libre que hice en toda mi carrera. Fue que el coto le pegaba al balón estábamos perdiendo unos cero, no me acuerdo contra quién, y aparecí yo de atrás y le pegué, la metí en el ángulo y empatamos a uno. Nadie pensó que yo iba a tirar el tiro. Yo no tiraba tiro libre ni penales. Luis, usted, eh, en esos tiempos, eh, ¿habían punteros rápidos? recuerdo al Pato Yáñez, usted, Rodrigo Santander, Hugo Rubio, el Jurel Herrera y varios más. Así es. Sí. Le... Le, ¿Le gustaba ese fútbol con, con guines, con punteros? ¿Eran, eran bonitos los era más er, espectacular ¿Eran bonitos los duelos? Sí, claro. cuáles fueron Ahorita eso que se juega con cuatro medios para atrás y no es tan espectacular, por la gente también se retira de los estadios. Eh, había espectáculo, había llegado a las porterías, a lo mejor no se hacían muchos goles, pero sí había emoción. ¿Cuáles fueron los laterales más bravos que le tocó enfrentar? Eh, yo jugando por Fernández Vial y y Figueroa por por Naval. Ya. Yeah. Y, jugó, y jugó? Sí, era, un, era un chaparrito, perro y pegaba bastante, y rápido también, aparte rápido. Y jugó eh, contra el Indio Navarro de Green Cross. Ah, sí, sí, jugué una jugué un semifinal de Copa Chile. Me acuerdo y que, que que en un corner fuimos a Riel, le gané y lo trevié y me dijo a la otra te reviento y la otra en, una, en la siguiente jugada se quedó junto y yo le quedó cayó al suelo y en el suelo lo pateé yo no me siguió todo el partido eh, Luis y eh, su presente en México eh, eh, es, ahí ya va va va a quedarse definitivamente difícil a estas alturas después de casi 30 años volver a Chile sí sí es difícil es difícil si sí. tengo que que Ahorita ya uno de mis hijos se va a casar el próximo sábado, acá, y ya va a echar raíces acá, entonces me quedaría mi hija nada más. ¿Y, y tiene tienes toda su familia en, en Zúñiga? Sí, en Zúñiga hasta... ahorita, ahorita anda una hermana mía de allá de Zúñiga aquí, y un sobrino, y un sobrino andan aquí vinieron a la boda. ¿Y cada cuánto tiempo viaja a Chile? ¿Desde que se fue a México en el 86 a, a, viene frecuentemente o, o pocas es, veces? Ahorita en los últimos años hemos estado yendo cada dos años, cada dos años, eh, una vez mi señora con un hijo y después yo con la otra, así lo estamos yendo, hemos estado yendo a Chile. Lo que sí tengo muchas ganas es ir a Talca, yo necesito ver a mi ahijada y a mi comadre silvia ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Talca? no en Talca, la última vez fue un partido de yo jugando con Naval. Ah, estamos hablando hace casi 30 años. Claro, hace 30 años. Me gustaría ir ir, ir ir a Tarca a ver la gente y recordar aquellos viejos tiempos, ¿no? El 85 y el 86. Claro. Sí. Eh, Luis, y, y a ver, con respecto a las costumbres mexicanas, eh, comida preferida. Eh, acá acá comida preferida acá las carnitas. Que... que que que es un es, es es puerco o chancho que lo hacen en palas de cobre, eh 4 horas lo cocen y, y lo sirven, está muy rico. ¿Y cómo se celebra las fiestas patrias desde México? Eh nosotros hemos, con mis hijos hemos tenido la se de juntar a los chilenos que hay aquí y lo juntamos el 18, mi señora cocina comida chilena, empanadas, hace empanadas mi señora y aprendió que la juanita la juanita le enseñó la juanita Manrique entonces hace empanadas y invitamos aquí a a los chilenos ju vamos ya juntar hasta 40 y alguna anécdota en, en méxico cuando llegó los primeros años eh, los los términos los modimos que tienen allá son diferentes a, a, a nosotros así es y, y, el, y, y la enchiladas que me pegué cuando recién llegué porque le porque eh, gusta mucho chile mucho así mucho ají, muy fuerte entonces me decía yo, oiga, pica eso no, no pica, y me lo comí uf, yo no nunca comí chile, ni en Chile comí, comí ají, nunca <risa> qué bien Luis recuerdo y... recuerdo mi señora, mi señora recuerda mucho el chancho piedra de, de Talca el chancho en piedra, claro sí. algo característico en el río, claro claro, eso mi, mi comadre Cecilia lo hacía, la Juanita entonces eso, eso lo acordamos mucho de eso Y, eh, Luis, eh, también eh, eh, quería preguntarle, que si bien estuvo un año en Rangers, ¿qué significó eh, eh, esa institución? ¿Lo, lo marcó? Eh, ¿Le tiene mucho cariño? Sí, porque digo que mi hijo es rangerino, mi hijo rangerino, él dice que es de Rangers, y aparte de eso, eh, eh, salí de ahí, cuando fui en Rangers despegué, mi carrera despegó, aunque fui a un equipo de segunda, digo... Pero de ahí despegó de, de mi carrera y me di a conocer. Por eso sí, me acuerdo muy bien de Rangue, del presidente que te decía en nombre y toda la gente que, que rodeaba a Rangue, del utilero que era una excelente persona. Luis, le dejo los micrófonos, ha sido eh, un grato diálogo y, y creo que usted también es parte de la historia del fútbol chileno. Eh, fue uno de los buenos punteros eh, de, de los eh, 80 que, que conocimos. Bueno, eh, me gustaría así darles un saludo a toda la gente de Talca, que esos ese torneo que pasé eh, fue inolvidable, fue me repunte de mi carrera. Un gran saludo a, a Cecilia, a mi comadre y a mi, y a mis a mis ahijadas que eh cualquier momento les caigo por allá porque quiero ir a verlas, sí quiero ir y, y, y ir a comerme un chancho en piedra. ¿Y cuándo cuándo tiene proyectado venir a Chile? Yo creo, la idea es el próximo verano, o sea, en, en enero del 2016. Y si viene por estos lados, nos, nos, ¿nos ponemos en contacto para conocernos personalmente? Sí, así es, nos ponemos en contacto y te digo, yo voy a hacer lo posible por conseguirte la entrevista con Pedro Araya. Uf, se, se agradece. Luis, y a pesar que ya son casi 30 años en México, ¿se extraña Chile? Eh, eh, le, ¿Le viene la nostalgia? Sí, sí, sí, sí, y sobre todo cuando en Navidad, Navidad, Año Nuevo, te te baja la, la depresión y te acuerdas de las cosas de allá. ¿Y para el 18 de septiembre también? Claro, claro. Y mi papá vive en San Vicente de Tahuatahua. ¿Ah, su papá está todavía por, por Pero, eso? Todavía vivo, tiene 80 años, mi papá todavía está allá. ¿Y su madre? Mi, no, mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Ah, ya, yeah, ¿Sí? ya. Yeah. Eh, Luis, y, y anticipadamente le deseamos un feliz cumpleaños, porque el 21 de septiembre está ce celebrando eh, un nuevo año de vida. Así es, así es. Sí. Así que nos alegramos de su vida en San Luis de, de Potosí, y eh, vive, como se dice, tranquilo, eh, está, está contento, la vida lo ha tratado bien. Así es, gracias a Dios me ha tratado bien, vivimos bien, a gusto. Tiene una linda familia, le hago llegar también el saludo a todos sus familiares y nuevamente desde Talca, el saludo de todos los ranguerinos y también el reconocimiento, el respeto para lo que fue su su linda carrera en el fútbol. Así es, también te digo que yo trabajo aquí, no me he de, desligado de fútbol porque soy coordinador de una universidad San Pablo, en la Universidad Grande que hay acá soy coordinador de deporte de la universidad, ahí también me entretengo Luis, y cuando venga Talca eh, lo llevamos a la sede de Rangers para que le, le, le puedan regalar una camiseta y, y llevársela como recuerdo a México Sería extraordinario sería extraordinario tener una camiseta de Rangers Así que eh, en enero seguramente se va a pegar una en, escapadita a Talca Sí, en enero yo creo que por ahí podemos estar ya Un abrazo desde la distancia, Luis Igualmente y saludos a todos los hinchas sí sí Bueno Gracias y felicitaciones sí, señora, que La camiseta es la más linda del fútbol chileno La camiseta de Ranguer sí. Muy parecía a la de Flamengo de Brasil Así es así es. <risa> Luis, gracias Hasta gracias, siempre Que tengan una buena tarde Hasta siempre Luis, Luis Humberto Castro Dinamarca Contacto internacional De Señal Deportiva Con... Eh, la ciudad de San Luis de Potosí en México donde reside desde 1986 nació un 21 de septiembre de 1957 en Zúñiga localidad que está cerquita de Peumo en la sexta región está por cumplir 58 años y Luis Castro fue un rápido puntero derecho eh, goleador tenía mucha fuerza eh, era un tremendo contragolpeador jugó en Chile en deportivo aviación hasta el año 80, eh, 79 y 80, siguió en Rangers el 81, en Fernández Vial del 82 al 84, Naval 85 y parte del 86 y después Naval lo transfiere a México ese año eh, donde juega en, en Atlético Potosí hasta 1990 y se radicó por allá a, hasta el día de hoy y es Está anunciando visita eh, a Chile para enero del año 2016, donde quiere pegarse una escapadita un par de días a Talca, a saludar a la familia Manríquez, a sus ahijadas. Cuando se cuando hablan de la señora Juana Manríquez, es la dueña de una pensión que cobijó a un montón de futbolistas de Rangers en los años 70 y 80, en la 8 Oriente, 6 y 7 Norte. Un saludo para eh, la, eh, sus hijas y hasta el día de hoy eh, está con vida eh, la señora Juana Manrique. Está muy delicada de salud, pero eh, tienen una linda familia, muy ranguerina. Así que eh, a través de ellos pudimos colaborar. Eh, Llegar a Luis Castro Y será, será una tremenda sorpresa Más adelante cuando nos ponga en contacto Con Pedro Araya Las nuevas generaciones quizás no entienden De qué estoy hablando Pero si hablo con antiguos hinchas De los años 60 Y 70 Si les hablo de Pedro Araya Es para ponerse de pie Como diría Pedro Carcuro Fue un gran puntero derecho Del ballet azul y debe estar entre los mejores en la historia del fútbol chileno. Pedro Araya se fue a México y hasta el día de hoy también reside en San Luis de Potosí. El gran Pedro Araya vive como a 4 o 5 minutos de Luis Castro. Eh, y Luis Castro, para refrescar la memoria, integró el Rangers 81, que subió a primera división ante el retiro del Deportivo Aviación, del fútbol profesional. Y en ese equipo estaban los arqueros Sergio brati y Marcelino Morales, estaba eh, eh, Juan Carlos Hernández, Miguel Ángel Pecoraro, Sergio Pacheco, Jorge Rodríguez, Sandalio Díaz, eh, eh, Raúl Morales, el negro Jorge Salazar, José Aravena, eh, Peñalosa, un futbolista que venía de Palestino, el Coto Acevedo, Pablo Prieto, Hugo Rubio, eh, eh, Roberto Fernández, Víctor Solar, eh, eh, Luis Castro, eh, y Serpa, un, un defensa. Eh, se me puede quedar algún nombre en el tintero, pero pues, más o menos eh, eran los jugadores que integraban ese Rangers 81 que subió a primera división de la mano de Germán Cornejo. Presenta la Galería de los Inolvidables, Producto Fernández, una empresa talquina que se proyecta a todo Chile y el mundo. Sesinas Finas PF, pasión por la calidad. PF, te gusta. Y aprovechamos de saludar a esta destacada empresa, Orgullo de Talca, que hace algunos días, a nivel nacional, fue premiada como la empresa del año. Felicitaciones para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 entre Chile y Paraguay esta tarde a las 18 horas en el Estadio Nacional 15 horas con 2 minutos saludamos a uno de los destacados entrenadores de la historia del fútbol chileno como José Zulantay Silva muy buenas tardes Sí, ¿qué tal? Sí. Eh, Pepe, ¿cómo estás? Un placer saludarte y como siempre digo a eh, la voz tuya en tu micrófono saludar a toda la gente de la cerca de la región a todos los los talquinos a todos toda la gente de sus alrededores también José eh ¿Cómo analiza este partido preparatorio frente a Paraguay? ¿Cree que se ha tomado también como una manera de celebrar el título de la Copa América? El, el día miércoles se, se entrenó a puertas abiertas en el Estadio Nacional con una gran cantidad de público y de cierta manera, ¿eso habrá provocado algún relajamiento en, en los jugadores? Espero que no sea ese el... El objetivo de ese entrenamiento, cuando siempre estaba puertas cerrada y más que cerrada incluso. Algo raro, algo raro, porque esta semana con la selección pasaron varias cosas raras. Entonces, eh, a mí los partidos amistosos, si no están claro los objetivos, eh, pasan de ser un amistoso. Pero si tienen como objetivo mostrar nuevas caras, probarlas en un partido de esta naturalezas, en serio, porque ya las eliminatorias se vienen encima... Eh, no, no, no servirían para nada pero si tiene objetivos claros eh, está bien guiado pues está bien concebido pero vamos a esperar hoy día qué es lo que pasa en este partido ¿Esta generación alcanza para clasificar al Mundial de Rusia? Mira, si uno mirara con el calendario en la mano eh, todavía tienen el, el tiempo suficiente ¿eh? pero ya muy cercano a cuando empieza la baja normal en cualquier jugador salvo los casos excepcionales de jugadores que juegan mucho tiempo. Pero normalmente ya los jugadores podrían ser este su último, eh, si no intento, sino que su última participación de, de alto nivel, como sería, ¿no es cierto?, primero clasificar al Mundial, ir al Mundial y sacar una buena posición allá. Pero eso todavía hay que verlo en el camino, porque las eliminatorias las veo completamente complicadas es inevitable preguntarle por el nuevo acto de indisciplina de Arturo Vidal ¿cuál es su punto de vista? nuevamente lo perdona Jorge Sampaoli aunque lo manda de vuelta a Alemania pero de igual forma lo va a tener considerado para el inicio de las clasificatorias claro que el técnico también tiene miedo de que el público se le vaya encima porque va a sacar a Vidal porque es el crack entonces pero yo siempre lo he dicho Vidal es un gran jugador pero lamentablemente en su cabecita y nada ¿no? ¿Ah? hay nada porque un hombre que repita acciones en Chile, no las hace allá viene acá, culpa la prensa culpa la gente que le sacaron fotografía que lo vieron el muchacho está cayendo en un pozo ¿eh? en un pozo que a lo mejor le va a costar o a lo mejor no sale nunca porque él es un muchacho ludópata lo ha mostrado, la lleva a los casinos tiene caballos de carrera ha ganado mucha plata pero todos sabemos que grandes gente que ha ganado plata, grandes boxeadores grandes jugadores, cayeron en el alcoholismo cayeron en todo este tipo de cosas y ya nombre mayor a no mal nomás, el gran escocés que estuvo en Inglaterra murió alcohólico en los brazos de su padre, el de Jim Miller goleador en el mundial de, de México, el del alemán, votado en la calle eh, totalmente borracho, y el último me parece que era este Gascoigne, Paul Gascoigne en Inglaterra también alcohólico ya emprendido y sin un peso en el bolsillo. Entonces, Vidal, si no se da el tiempito de alguna vez pensar, puede llegar a, a lo mismo. José, eh, usted debe conocer la, la historia de Arturo Vidal eh, desde su infancia, ¿fue fue muy dura? No, de, la mayoría de los jugadores de YouTube tenían infancia bastante, bastante compleja, ¿ah? ¿eh? pero cada uno ha sabido ya su camino este, Isla no, no se crió en lo, en lo mejor sin embargo es un muchacho cuadradito ah, él, eh, él no ha perdido el tiempo eh, de repente puede futbolísticamente después de una lesión no haberse ah, ha firmado pero es un muchacho excelente Medel que devenía un barrio a lo mejor peor todavía que, que, que Vidal también ha entrado en el camino ha hecho cosas que eh, son dignas de alabanza Eh, de contar su historia cuando era un niño cuando no tenía nada ahí cuando dijo en una entrevista que él si no era jugador de fútbol era había sido drogadito o traficante una cosa así entonces hay muchachos que han logrado no solamente avanzar en el fútbol sino que avanzar también en la parte y eh, espiritual en la parte de, de tener una educación una cultura que deje bien también parado por ese lado los chilenos en, en Europa Vidal está enfermo necesita tratarse necesita ayuda Eh, él tiene una personalidad siempre lo, yo lo destaqué la personalidad fuerte que tiene por solo los lideres de los chilenos pero digo no tiene inteligencia y sin inteligencia una persona eh, de repente necesitaría un, un trabajo especial pero como bueno el, el ser humano se embanece muy rápido y este chico está embanecido ¿eh? porque la misma las cosas bien pero él sabe también que esta carrera o no se ha da dado cuenta que esta carrera termina que esta es cortita y y que la logra eh, a, le logra sacar los mejores provechos el que al final de cuentas pues sigue si debe tener una línea de vida esté acorde con lo que era hecho con lo que tendría que hacer después yo siempre digo en broma la juventud es cortitas y la vejez tú en la guita las amistades no deben ser las mejores ¿eh? yo creo que no yo creo que también es bueno, un entorno que a él le viene bien Por eso que viene a Chile y aquí hace todo lo que tiene que lo que lo no puede hacer en Europa. Entonces, eh, si tiene un entorno malo, eh, lo más probable es que él siga lo mismo y lamentablemente un gran jugador se puede transformar en una pena un tiempo más. José, en, en, en, en Europa eh, no, no pueden hacer lo mismo porque se ponen a fuertes multas económicas, pero eh, cuando vienen a la selección lo toman como que estuvieran de vacaciones. Hay varios, no todos, ¿eh? no todo pero aquí mira el, el, el defensor que tiene es Valdivia, hombre, que ha sido creador de este tipo de cosas, se le perdona todo porque es Valdivia, ahora se le perdona Vidal todo porque es Valdivia y se engaña a la gente, y ¿cómo la va a engañar? Eh, eh, San Pablo no tenía la fuerza suficiente para tomar una determinación sólida, es decir, este jugador se tiene que ir, aunque sea el mejor, pero esta es selección chilena, aquí tiene que estar todo, rebándase un solo objetivo, hacer solo o un, una, un, una sola meta. Y pero si está por debajo, tapando que no vio, que no que no sintió que no estaba alcohólico, no, ¿no? Entonces, estamos mal. Después del choque, después se les perdonó todo eso, que fue una cosa gravísima. Eh, no hay más que hacer y, y aguantar, no, pues creer que hay jugadores que que son que son y Yo digo que en la vida no hay nadie, nadie nadie que sea irremplazable. Oh, puede ser importante, pero ya que si no están ellos nada corre, no esto no existe no existen los hombre en esa selección que obtuvo el tercer lugar eh, en el mundial de Canadá el año 2007, en la sub-20 Vidal le dio dolores de cabeza le dio problemas yo creo que ustedes todos se dieron cuenta porque en televisión mostraron algunas veces que yo siempre, el, con el que más tuve roce si se quiere roce en el sentido de la disciplina fue con él Yo eso abiertamente lo dejé muchas veces en, en el hotel y no lo esperé el tiempo, porque si era las 5 de entrenamiento, no lo esperaba hasta las 5 o 10 para que llegara. Entonces, muchas cosas, pero no fue un talla extravido poco ni nada, pero eh, un liderazgo tenía negativo, que después yo traté por todos los medios de transformar ese liderazgo en positivismo, lo tuvo mucho tiempo, pero ahora yo creo que estén envanecido el, el, se cree que claro, el rey arturo se creyó que ser el rey y puede hacer lo que quiera y la cosa no es así ha tenido la oportunidad de conversar con él no no no no es que yo generalmente no converso con los jugadores que he dirigido yo en el tiempo que estoy con ellos trato de, de introducir en ellos valores principios eh, respeto todo, pero después ya cada uno sigue su carrera porque el, el, el jugador es complicado se, se cree estrella Y si no tiene inteligencia, no te mira más si le llamaste la atención algún día, porque no se olvida que le llamaste la atención. José, eh, ¿cómo habría actuado usted? Eh, a ver, eh, la historia terminó con un título de Copa América, eh, exitismo, eh, eh, ya el, lo de Vidal pasó al olvido, pero en el primer acto de indisciplina de Vidal, cuando chocó el Ferrari, ¿usted lo habría mantenido en el plantel hasta el término de la Copa América o lo, lo habría separado? Habría averiguado un poco más profundamente eh, para tener una seguridad absoluta de que iba totalmente borracho. Yo sé yo sé que fue así. Que se le dirió de no morir o no matar a su esposa porque tuvo la suerte o no matar a, a quien chocó. este Yo eh, abiertamente me la había jugado en la mío En mi forma de ser, se tendría que haber de inmediato. Y ahora, a pesar de nuevamente incurrir en lo mismo Sampaoli lo va a citar igual para los duelos eliminatorios de octubre contra Brasil y Perú ya hay cosas de Sampaoli <risa> él, él es el técnico, él es el responsable él es el que puede recibir la felicitaciones o las críticas pero tiene que encarar yo, así como son ellos de, de, de los extranjeros demuestran una gran personalidad aquí le ha tenido temor yo creo a la prensa a los directivos que también menten Y, a, a, y no atacar a jugadores que han dado el, el lujo de decir que llegó en malas condiciones ya y a lo mejor le tiene miedo al mismo grupito de, de Vidal de, del bautizazo pero si sí, yo lo dije pues, ese bautizazo ya también cuando mintió primero y dijo que habían llegado todos en buenas condiciones y después apareció que no el mismo dijo que habían llegado Borracho y ahí estaba el día como siempre pues, ese es el defensor que tiene en este momento Vidal ¿Cree que esos jugadores le están manejando un poco el Camarín a Sampaoli? Sampaoli para llegar a donde él quiere, ser una estrella como técnico, va a aguantar cualquier cosa. José, en otro tema, y ¿qué opinión le merece la obsesión de Sampaoli por buscar jugadores chilenos a nivel internacional que tengan alguna ligazón con chile a través de los abuelos su antepasados eh, que están buscando jugadores chilenos por el mundo yo lo dice todos tono ya en muchas entrevistas yo no lo puedo no, no lo puedo aceptar ¿Ah? no no no puedo aceptar de que no se le dé posibilidad a la gente chilena a los que o sea se puede ser chileno tener sangre todo pero tienen nacionalizado a una selección argentina un nacionalizado a una selección de Brasil nacionalizado por la selección de Uruguay no, no, porque hay además un nacionalismo bien llevado un un, un, un, un, un cuidado hacia la gente de su país y él como no es chileno puede optar por lo que está haciendo para mí es penoso es penoso porque por una parte la, la federación o la asociación de fútbol chileno está obligando a los clubes a tener dos juveniles en cancha para que se le dé la posibilidad ya por las fuerzas y resulta que ahora salen a buscar jóvenes afuera entonces no hay ninguna coordinación entre lo que piensa el técnico los que lo, lo que hace los directivos y lo que planea la, la asociación de fútbol no sé no entiendo nada realmente es para no entender jose eh, es distinto a ver eh, eh, entre buscar jugadores que tengan alguna relación con eh, Eh, que ni siquiera conocen eh, el país ¿es distinto que eh, eh, llamar a la selección a jugadores que hicieron parte de su carrera o gran parte acá como en su momento Pedaletti, Fabiani ahora mismo Gustavo Canales ¿eso eso lo acepta? Mira, eh, ahí hay una cosa si yo no es que no, esté en contra de los extranjeros que por, por alguna situación se dé que un extranjero han jugado algunas veces y mucho tiempo atrás Eh, el Carlos Almeida, que era un central de la Universidad Católica llevó incluso un tiempo hasta ser capitán eh, pero él vivió siempre ah, estuvo, llegó muy joven y murió acá en Chile entonces, eh, eh, esos casos excepcionales pero salir a buscar y tener una lista de 18 jugadores en seguimiento y jugadores que le han dicho que no ¿eh? que no, no vendrían como al chico este de Suiza entonces Y seguir insistiendo y ir a via y viajar allá a buscarlo. Entonces, y, bueno, no sé, o hay intereses de esa naturaleza que, que no es bueno comentarlo mientras no me haya una certeza. En otro tema, a dos meses de la cita mundialista eh, que, eh, que se va a desarrollar entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre en nuestro país, ¿cómo ven las posibilidades de la sub-17? Eh, Miguel Ponce ha tenido pocos meses para trabajar, y hasta el día de hoy sigue en un proceso de búsqueda para la nómina definitiva. ¿Se perdió mucho tiempo con con Tocal y, y Grelac, que fracasaron rotundamente? Sí, la selección 67 es, es difícil, ¿sí? es una edad difícil de los jugadores, de jugadores chileno En esa edad se encuentra demasiado inmaduro, no era como antes, que nosotros debutamos a esa, a esa edad, en primera división. Hoy, a, a, a la sub-20 le dicen juvenil, Entonces, eh, yo creo que el poco tiempo que tiene que tiene Ponce le puede jugar una mala basada. Él no tiene una gran experiencia eh, dirigiendo internacionalmente. Y este es un campeonato del mundo. Entonces, y el grupo que lo toca es dificilísimo. Así que yo creo que él va a pagar eh, los platos rotos si no anda bien de lo que hizo Tokali. Ah, de lo que hicieron los dos técnicos que vinieron y no dejaron nada prácticamente. Entonces a lo mejor se vuelve a perder mundial y a lo mejor la sub-20 vuelve otra vez a, a, a, a no clasificar a un mundial y se han ido perdiendo después que fuimos nosotros a Canadá de 5 parece que se han perdido 4 entonces vamos resucitando vamos para atrás José, volviendo al caso Vidal que Sampaoli le bajó el perfil y eh, comillas, declaró todo lo que sea fuera de pintura no me involucra, a mí me dijo que tenía un inconveniente personal le puso paño frío Entonces, eh, tiene disciplina para una cosa y para otra no. No, no, no lo entiendo, a San Pablo no lo he entendido nunca, sigue que mejor me pregunto de porque no lo conozco, salvo lo que él habla, salvo lo que dice, y aquí se entiozaba también. Pues, aquí aquí entiozan a cualquier persona. Ya está, ganó la Copa América, más ganó, pero siguen siendo los jugadores que formamos nosotros. Y eso, aunque les moleste, les duela, la selección sub-20 fue la que... de le entregó todos los jugadores a Sub 20 de Holanda y la selección Sub 20 de Canadá la que yo dirigí. Abiertamente, de todos los jugadores que andan en Europa, 40 han estado en procesos que tuve yo en las selección. ¿Y por qué se terminó el recambio generacional? No aparecen, nueva, no aparecen jugadores. Bueno, ahí es duro decir también, pues se, se está trabajando mal el cadete y punto. Yo nunca lo he dicho, pero ahora ya lo digo. Y yo trabajé diferente. Y con la diferencia cambia toda la historia. Esa es, la, esa es la, la situación. ¿Cómo se debe trabajar para eh, un recambio rápido? Era muy difícil decirte yo, porque yo hice unas cosas. Yo hice cambio, un cambio violento. Pero no, no tengo por qué decírselo a otro porque no, no les interesa. Si el, además que el técnico chileno es muy egoísta, no, no escucha, no habla, no pregunta, nada. Entonces, mejor yo terminé mi carrera, cumplí con mi objetivo, y lamentablemente podría haber hecho otras cosas más por por el fútbol nacional, porque si eso dio resultado, ese era el camino. Pero después aparecen otros técnicos, los dirigentes que quieren a otros entrenadores, y así es la cosa. Dije siempre que los entrenadores de la selección menor deben ser hombres, que tengan por lo menos una trayectoria muy grande. Yo cuando llegué ahí, tú sabes, yo gané, perdí, empaté, todo. Fui Copa Libertadores, Sudamericanos pero también perdí, y, y también se aprende cuando uno pierde, entonces, de ahí saqué todas las conclusiones para llegar a la selección, llegué con 67 años a la selección, pero gracias a Dios fui a los dos mundiales, en ese los dos mundiales que me tocó. En ese proceso de búsqueda, ¿usted recorrió todo el país? Eh, eh, ¿Lo fue a ver a su hábitat? Yo fui todos los jugadores llamados por lo menos, yo los vi personalmente. ¿Ah? estoy mirando a fernández vial a guacipata a concepción eh, allá en su tierra ¿ah? en santiago club por club san felipe en one en, en, en, en everton no, en todas partes yo tuve muchacho de todos lados y por por eso que los procesos yo tengo los nombres de la mayoría de jugadores que después después despertaron después eh, lograron también ser buenos jugadores José, a través de las redes sociales me preguntan, ¿cree que eh, este este nuevo acto de indisciplina de Vidal pueda producir un quiebre entre los seleccionados y perjudique eh, la participación de Chile en las próximas clasificatorias? Mira, si los jugadores que, que han dicho que, ellos llegaron, que, que Vidal llegó en malas condiciones, porque de ahí salió una noticia de dos o tres jugadores que hablaron de que Pizarro quiso renunciar a la solución e irse para su casa, después de los autodisciplines que hay, eh, puede haber un quiebre. Puede haber un quiebre porque cuando aparecen estos líderes negativos, es lo más seguro que los quiebres vengan. Lo último, eh, el producto estrella de eh, la NFP ha sido la selección chilena, pero está muy... Eh, dejado de lado el campeonato local, muy desjerarquizado y eh, la estadística indica que de los últimos 15 años en Copa Libertadores de América eh, Chile oc ocupa el octavo lugar solamente en este continente, superando apenas a Perú, Bolivia y Venezuela Claro, porque eh, si tú lo dijiste claro, si aquí la gente cuando juega la selección la gente aquí es futbolista eh, futbolizada solo con la selección el campeonato no, no le interesa, si gente, van mil personas, mil ochocientas, mil doscientas, dos mil personas en los estadios, es poco lo que uno puede decir que que el fútbol chileno eh, eh, va a crecer porque ahí el, el, el, la gente eh, vive en el fútbol y vive para el fútbol, le gusta, es futbolizado, es mentira, no tenemos nada que hacer con los países que son realmente así como México, como Argentina, como Brasil, donde los estadios siempre están llenos. José, muchas gracias por su aporte eh, muy didáctico y que tenga un lindo fin de semana. Y veremos qué hace Chile esta tarde frente a Paraguay. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Así que darle un abrazo a toda la gente de, de Talca. Lo recuerdo con mucho cariño a si un día me doy una vuelta por estos lados. Igual para usted. ¿eh? Un, un abrazo. Un abrazo, Pepe. José Zulantay Silva, uno de los grandes entrenadores en la historia del fútbol Chileno, a nivel de club, consiguió un título con Cobreloa el año 92, un subcampeonato con Coquimbo Unido y a nivel de selección, ese histórico tercer lugar en el Mundial de Canadá el año 2007 con la sub-20. Inmobiliaria e independencia, tu casa, tu independencia. Cuando piense en su casa, piense en Dimacén. Dimacén, materiales de construcción, usted para nosotros es importante. Dimacén, Alameda con Tres Orientes. Esta tarde en el Estadio Nacional, 18 horas, transmite Mega en señal abierta y por el cable Fox Sport Chile, eh, con arbitraje de Mauro Bigliano, argentino. Chile, a las 18 horas, enfrenta a Paraguay, partido amistoso. Repito, transmite Mega y Fox Sport Chile. Chile anuncia a Johnny Herrera en el arco, Mauricio Isla como lateral derecho, gary medel y Gonzalo Jara, los centrales, como lateral izquierdo, Eugenio Mena. En el mediocampo, centralizado, Marcelo Díaz. Abierto por derecha, Matías Fernández. Por el lado izquierdo, Felipe Gutiérrez. Y un tridente ofensivo compuesto por Junior Fernández, como extremo derecho, como un nueve mentiroso, Jorge Valdivia, y como extremo izquierdo, Alexis Sánchez. Paraguay... Eh, viene muy renovado en relación al plantel que presentó en la última Copa América. El promedio de edad no supera los 25 años. Es dirigido técnicamente por el argentino Ramón Díaz, que tiene un pasado importante dirigiendo a River Plate. Lo bueno, bonito y barato en comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. Atención de lunes a domingo. Todos los artículos que necesita para el 18 de septiembre.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 Espero que haya quedado conforme con nuestra entrega informativa. Un tremendo contacto internacional el día de hoy en la Galería de los Inolvidables del Fútbol Chileno con Luis Castro, quien fuera puntero derecho en ese Ranges 81 que logró el ascenso a Primera División y que también tuvo una destacada carrera en Chile jugando para Fernández Vial y Naval. Y reside en México desde 1986. Ahora, en este bloque, escuchamos la voz de la experiencia. José Zulantay... Hablando de la contingencia deportiva. Y en el comienzo vimos todas las novedades. Cómo se prepara Rangers. Kion Sena está ensayando Carlos Rojas para medirse con Everton. La próxima semana, el domingo 13 de septiembre al mediodía en el Estadio Sausalito. Partido que va para el canal del fútbol. Por nuestra parte, que disfrute un lindo fin de semana. Relájese, descanse junto a los suyos. Haga deporte, páselo bien. Y lo dejo en buena compañía con Víctor Chuenque, que ya viene con la Tarde Fantástica a través del 92.3 FM y en el 970 AM. Lo invitamos para el lunes con Señal Deportiva desde las 13 horas con 45 minutos a través de Fantástica en dos señales. Señal Deportiva, un programa diferente, con estilo propio, 100% original. Muchas gracias por su sintonía. Buenas tardes para todos.